Si sus vídeos no te hacen saltar es que aún sus raps, sus vídeos son de lo mejor así que vamos a romper, todos los polluelos se mueven, mira el ritmo como los tienen, hace raps que entretienen. Youtube lo quiere, él nos quiere, le quiere todo el mundo a los pollos los se mueven Mira el ritmo como los tiene, hace vídeos que entretienen Sus vídeos nos entretienen y los hace así rompiendo las suscripciones la fiesta no para apenas comienza Pokémon Minecraft me gusta amigos mi compañía me gusta los polluelos no mienten le gusta a mi gente y eso se puede mundial no le bajamos pero nunca paramos es otro like y blam y dónde están los polluelos ¿Dónde están los polluelos? Un, dos, tres, cien, <bite> mil Esquina, esquina, de ahí nos Youtube es grande pero lo tiene sumado Está creciendo, sí, ok, va, y con el tiempo nos seguimos elevando.